Ciertamente, yo soy Allah, no hay ninguna otra divinidad verdadera fuera de mí. Adórame, pues, solo a mí y cumple con la oración para glorificarme.